Pues para mí, y creo que desde la definición que vemos del anarquismo, el anarquismo pues refiere a un tipo de organización social que no tenga este Estado ni capitalismo. O digamos, pues. Tipos de jerarquía que no tengan que ser el capitalismo, como es el feudalismo, la esclavitud, todas estas otras formas de, económicas que hemos visto impulsadas desde este, el descubrimiento、eh, del cultivo, de la agricultura. ¿no? Este, pues、eh, en términos concretos, pues, creo que el, el anarquismo, in, en términos histórico, históricos, s p u e ha presentado y plasmado toda una visión de. Democracia directa desde abajo, pues, este, particip instituciones participativas en contra de jerarquía, en contra de la dominación. Así que la idea creo que es como este, avanzar con este modelo de, de la multitud, ¿no? De como una asociación generalizada de todos los oprimidos y las oprimidas, los que están dominados y dominadas por el capital, pues, este. resistiendo todas estas dominaciones,、eh, conjuntos. En contra de estas formas. Y creo que sí, esto de la democracia participativa, lo de este, la reestructuración de la economía, como lo vemos en, en el ejemplo de, de la Comuna de París del, del 1871 o del ejemplo de los anarquistas en España en los años 30 del siglo XX, este, vemos unos, unas alternativas sociales que creo que son muy, muy importantes este, hoy en día, dado este,、eh, la crisis climática y dado la crisis social. ciudad Política.、Eh, ¿Nos puedes ahondar un poquito en el término de democracia participativa? Pues creo que sí, este, vemos este, en el modelo anarquista del, del, del Consejo, ¿no? Este, lo vemos este, en, en, en, la, en, las, en los consejos de los obreros que, que pues, fueron impulsados, por ejemplo, en el mayo 68 en Francia, este, ahí en, en, en En, en las formas soviéticas este, después de la Revolución Rusa, es decir, antes de, de, bueno, de la hegemonía totalmente controlada de los bolcheviques,、eh, pues、formas、eh, democráticas desde abajo, lo vemos también, claro, en esto de toda la asamblea este, indígena, creo que en México y en muchas otras partes del mundo, aunque, claro, hay contradicciones. Tanto aquí como en otros lugares del mundo donde se ha dado esta, esta, este ejemplo. Por ejemplo, en el, estado, en, en el Estado español, con los anarquistas de los años 30, había mucho este, patriarcado, mucho machismo que, pues, excluyera a, a las mujeres. Lo vemos ahí mismo en Argelia, entre los cabiles, los béberes, ¿no? En su resistencia en contra de lo, de, del Estado centralizado árabe, que también este, impulsaban esto de la forma contrahegemónica del, del Consejo de, pues, De, de, la, de las asambleas, pero también con la exclusión de la mujer. Así que todo el anarquismo, yo creo que, este, que sea incluyente, que sea en contra de la dominación social, digamos, en términos raciales, de género, etnias, de clase, todo esto, este,、e、incluso、eh, en contra de la dominación de la naturaleza, que, que tanto este plasma aquí con la idea de, de la crisis climática. Entonces, en ese sentido, creo que, que sí, que hay una, un fu una fuerte historia este, anarquista de la democracia、eh, directa que, que, tan que también tenemos que reivindicar actualmente.